¡Hola a todos. Una función de la literatura puede ser nombrar o ayudarnos a nombrar lo que nos pasa, nuestra realidad, porque pareciera que a algunas cosas no es fácil encontrarle la vuelta o las palabras. Por ejemplo, en la anterior columna decíamos que la pandemia tiene la forma de un cuento de terror, que vivimos en carne propia esa estructura. Un día las cosas son normales y de repente un elemento extraño modifica completamente la realidad. Pero ya pasada la sorpresa, comienza a volverse todo siniestro. Freud decía que lo siniestro es algo familiar que se vuelve extraño. Y a Paul se le agrega que también es algo extraño que se vuelve familiar. Alan Paulson es un escritor de aquí que escribió una novela de amor siniestro, El Pasado, para mí es comunal para aquellos que estén buscando algo en contra del amor romántico. La verdad es que es una novela larga y un tanto difícil, pero uno experimenta cómo un personaje hermoso como Sofía, su protagonista, se va convirtiendo en algo terrible. Este movimiento de algo extraño que se vuelve familiar podría describir el momento actual de la pandemia, ¿no? Muy siniestro. Pensé en esto leyendo un cuento que se llama La piel sensible, de Tomás Touni, de El lugar donde mueren los pájaros, publicado por la editorial Fiordo en 2017. En este cuento, Inés, la protagonista, se le aparece el fantasma del novio muerto y la acompaña durante un largo tiempo. El fantasma no habla, tiene una piel medio transparente. A veces levita, va y viene. En un momento del cuento, ella conoce un chico, Nicolás, y forma una pareja y tiene que decidir de alguna manera entre el fantasma y él, y en verdad entre el fantasma y su vida. No les spoileo el final, pero es siniestro. Tomás Downy tiene 34 años, es argentino, guionista. Escribió junto a otras tres personas el guión de la película La larga noche de Francisco Sanctis. El lugar donde mueren los pájaros es un libro de cuentos que es un segundo libro. ¿Se acuerdan cuando dijimos que en el, en el árbol filogenético de Dolores Reyes estaba Mariana Enríquez Bueno, en el de Tomás Touni está Luciano Lamberti, también Mariana Enríquez y Federico Falco. Él mismo dice en una entrevista que lo influenciaron Tienen en común desde mi lectura que laburan mucho los textos. tú tiene una intención, todo elemento es utilizado para algo. Particularmente me gustaron muchísimo los personajes Construidos poco a poco y con elementos claros Hay un abuelo que es horrible Pero demasiado humano como para no empatizar con él Y no comienzas su cuento diciendo El abuelo era flaco, rengo y viejo Comienza así No te salvas ni hoy chiquito Me dice el abuelo por teléfono Y aunque esta vez se le note el cansancio en la voz, tampoco le puedo discutir. En 20 minutos estoy ahí. Se despide sin dejarme contestar. Pásame con Verónica. Para mí en esa frase ya está descrito totalmente el abuelo. Voy a leer una parte de Un ramo de cardos y me despido hasta el próximo viernes. El caballo blanco avanza torcido por el camino de tierra. Parece brillar en la noche cerrada Como cubierto por una aura lechosa Alonso se seca la transpiración Que le arde en los ojos Pestañea Por un momento cree estar Imaginándolo Algo en el andar Tiene la cadencia amortiguada de un sueño Se oye el ulular de una lechuza y él toma un sorbo de vino. Apoya el vaso en el piso y se acerca a la tranquera. Recién entonces ve al hombre que trae el caballo de las riendas. «Buenas noches», saluda el extraño. Se toca la boina. «Voy a la chacra de Ortigosa». «Sí», responde Alonso, «para allá». El hombre asiente, mira hacia el camino. «El caballo no puede más», le dice. «¿Le puede dar agua? Vuelvo a buscarlo en unos días». El caballo jadea con inhalaciones cortas y ahogadas, la boca entreabierta, los ojos blancos saliéndole de las cuencas. Vengo por la carneada, a la vuelta le traigo unos chorizos, dice el hombre y empieza a desatar la montura. Alonso no contes mira los surcos profundos entre las costillas del animal. El hombre dice gracias y le alcanza las riendas, se despide con un gesto y se aleja silbando con la montura al hombro.